Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, estamos recorriendo la ciudad de sur a norte porque estábamos hace un ratito en el barrio Río Atuel y ahora en este momento estamos en el barrio San Casitano, eh, más al norte de la ciudad de Santa Rosa. ¿Por qué vinimos aquí y sobre todo el lugar donde funciona la comisión vecinal? Porque un grupo de mujeres, ahora según nos contaban son más de 50 feriantas que están intentando o intentando... Que se cambie se modifique una ordenanza que les prohíbe hacer una feria la feria ellas la llaman la feria del Zanca, que es el barrio san cayetano y este ellas se están reuniendo una vez por mes y están intentando que desde la municipalidad eh, se pueda modificar esa, esa ordenanza y pueden hacer esta feria con tranquilidad pero sobre todo con este el aval de la municipalidad por ahora se hace pero también hay que están teniendo cuidado porque en algún momento ha venido la policía, en otras gestiones no se le han dejado hacer y estas mujeres se están movilizando y sobre todo se están organizando y eso es lo que nosotros venimos a este buscar algunas voces para que le pongan a la nota que ayer salió en nuestra web en www.radiocarmes.com. Eh, Nelly Castillo, vamos a hablar con cuatro, así que nos van a tener que tener paciencia. Nelly Castillo, con Karina Agüera, con Valeria eh, Sansa, puede ser, sí, y Delia Benuzzi. Eh, ¿Dije bien? Delia, sí. bien. Eh, Nelly, buen día, ¿cómo andas? Hola, buenos días, eh, Mauro. Y bueno, acá estamos eh, en la lucha, como decimos nosotras, eh, tratando de hacer las cosas bien, como siempre, eh, por allá del 2018, que estamos intentando eh, organizarnos acá con con la feria del Zanca, eh, como reciente comentábamos, queremos hacer las cosas bien, ¿verdad?, Eh, con la gestión anterior, bueno, tuvimos miles de problemas, hasta nos quisieron levantar las cosas. Eh nosotras somos muy rebeldes. En ese tiempo éramos 48 feriantas que nos opusimos y dijimos nadie nos va a sacar la mercadería. Eh, en esta gestión tenemos eh digamos no, no no no nos dicen que que nos van a levantar las cosas, nada. Fede es re piola, viene, te conversa, todo, pero Bueno nos enteramos que tiene que cambiar la ordenanza si no cambia la ordenanza, no estamos en regla y nosotras lo que queremos es estar en regla porque porque cada una de de las feridas que, que estamos acá en el zaka eh, necesitamos necesitamos ese dinero que hacemos el troque porque también trocamos eh para la economía de nuestro hogar es lo único que pedimos que nos permitan hacer la feria. La idea nuestra también como ferianta es que en cada barrio se permita hacer esta feria. ¿Por qué tenemos tanta diferencia? Porque nosotras somos eh, revendedoras. También hay manualistas, artesanas, tenemos de todas. Pero bueno, eh, nosotros lo que más pedimos es para hacer la reventa. Reventa sería poder vender cosas que ustedes compran en otro lado. Claro, cosas que compramos en otro lado y revendemos, como ser por ejemplo yo vendo todo lo que está un medio planta, las plantas las hago yo. Después hay otras chicas que venden eh ropa, ropa interior, de de todo. Tenemos de todo. Vos decís Fede, estás hablando de Fede inaceski que es el director de Economía Popular. Ustedes, al no tener el eh, aval de la municipalidad, tampoco pueden acceder a los créditos que da la municipalidad justamente para la economía popular, que ustedes son parte de ello. Eh, no, tampoco, tampoco. Eh, bueno, como te decía, Fede repiola a él, ¿no? Pero bueno, está la ordenanza que le impide. Eh... ¿El concejal se está preocupando por esto? digo Conocemos que... Vos sos compañera de Juan Lima, que es, que es concejal de del frejupa pero también hay que pensar que hay otros concejales de otros partidos que les debería importar o por lo menos tenemos eh, creemos nosotros que le debería importar eh, que está pasando en un barrio creería que sí hasta aquí bueno tenemos solamente la voz de Juan eh, los demás no sé no sabría decir Vamos a hablar con, con una ferianta Acércate un poquito eh, Karina Karina agüey contanos eh, desde cuándo estás en la feria y sobre todo qué qué vendes o, o qué trocas porque también eh, traen productos para llevarse otros no eh, soy karina Agüera eh, yo hago reventa de productos de comética eh, avon es lo que más trabajo pero también eh por ahí como decíamos algunas veces si hago costura hago cosas entonces también se trae y podemos a veces intercambiamos entre nosotras eh cosas que nos interesan. Eh estoy desde el, a fines de 2018, en vez eh todo el 2019 y ahora el 2020 eh con las chicas acá en, en la feria. ¿Qué significa la feria del Zanca para vos? Eh una salida laboral. Eh, que puede llegar, yo decía, este fin de semana como ser estábamos bastante ajustados, vinimos, pudimos vender algunas cosas, eh, pude canjear algunas masas, entonces pude llevar para mi casa eh, alimentos y, y un poco de plato también para para seguir en la semana. Bien. Y también ahí ustedes conocen historias de otras personas que quizás no están dentro de la feria, pero quieren ser parte, se integran, este les cuesta, eh, ¿cómo es eso? Eh, sí, eh, yo como ser tengo unas cuantas chicas así que como ser una es eh, costurera Lo que pasa es que con el invierno son personas mayores eh, Pero en verano saben venir y si no, eh, aunamos cosas Como ser, yo vendo productos de cosmética Pero si esta señora es grande, como ser tengo una de, de lo que es eh, costura Y otra que es eh, de madera, que hacen pintar maderas y todas esas cosas Eh me traen a mí y yo se las expongo para que ellas vendan, porque por la edad que tienen por ahí está es medio complicado venir en invierno. Pero bueno, eh, compartimos y mandamos. Si vemos que alguna necesita, les avisamos que está la feria y que pueden venir. Bueno, contanos Valeria, eh, vos eh, qué haces, qué, qué vendés o qué proponés y sobre todo qué significa para vos la la feria del barrio. Eh bueno, eh yo vendo lo que es ropa interior en este momento, cosas de blanco, pero como decía Karina, a veces troqueamos también las cosas. Eh es muy importante, yo creo que se mueve mucha gente, eh tratamos de integrar a toda la gente han venido de otros barrios y nosotros no tenemos problema, eh pero bueno, tratamos de de de ser solidarios el de una con el otra, ¿no? Eh a también vienen matrimonios, pero mayormente son mujeres, eh mayormente somos mujeres, pero que también Las que tenemos esposos atrás están nuestros esposos trayéndonos los bancos eh las cosas porque tampoco no nos prestan nada, entonces nosotros cada una trae su mesita y si no no hay mesita la, le decimos armamos una mesa, improvisamos una mesa para algunas chicas que por ahí no pueden traer y vienen de otros barrios y no se pueden pagar un flete, pero improvisamos cosas eh como decían la feria nosotros no no queremos estar y quere, quiero que eso se destaque, no queremos estar fuera de la ley pero tampoco la ley nos apoya, nos avala, la, nadie. Eh, Nosotras no, no no robamos nada ni ni, ni pretendemos molestar a nadie. Eh, yo estoy desde el principio junto con Delia y casi con Karina también desde el principio. Y ven muchas cosas, ven muchas cosas porque, eh, ponele yo en este momento, eh mi esposo no puede trabajar. Entonces yo vengo acá y bueno, y por ahí como decíamos, eh, requeamos cosas, y nos llevamos, eh, justamente el otro día había una chica que me dice no tengo nada, ¿cómo que no tenés nada? Le digo, algo tenés que tener. Entonces bueno, vino, se, se, se, entre nosotras comprábamos para tomar el mate o para estar a, eh, después en casa, y bueno, se llevó unos pesitos para su casa y no era de este barrio, pero tratamos de apoyarnos la una con la otra eh para hacer las cosas bien, pero queremos hacer las cosas bien, queremos destacar eso, que no nosotros... Eh, no está lindo imponerse siempre, estar siempre con el corazón en la boca, porque muchas veces nos han dicho, bueno, si ustedes hacen, nosotros vamos a levantar la feria. En los otros medios como que nos pusimos en rebeldía, pero también tenemos familia, todos tenemos familia, todos queremos estar bien, eh, es más, eh, por ahí pueden decir, eh sí, pero los, los, los comercios del barrio, los comercios del barrio nos apoyan, porque hay movimiento en el barrio porque nosotros acá teníamos una persona, bueno, tenemos un negocio cerca y en el verano vamos a comprarle una gaseosa fresca o un helado para los chicos o lo que fuera, incluso nosotros, es más, nosotros en más en el verano alquilábamos peloteros para que los chicos vengan también a jugar y es un beneficio para nosotros porque viene la familia y mira y ve y entre todos pusimos un granito de arena para traer ese pelotero que también le das trabajo a otra persona, eso es la importante. La feria también está generando más ventas en el barrio. Sí, sí, creo que sí porque y nosotros nunca le faltamos al respeto ni queremos pasar por sobre los comerciantes, pero lo que te decíamos hicimos una encuesta en ese momento, en su momento y los comerciantes nos apoyaron. No es que no tengamos boleta de lo que nosotros compramos. Tenemos boletas, tenemos cosas, te das cuenta que no son cosas ni robadas ni ni nada, porque hay gente que viene y hace ropa para perro. Hay otra que viene y y, y trae ropa usada, eh Eh, tenemos, como decían, manualistas, eh, manualistas artesanos, profesoras de vitro, profesoras de artes visuales. eh, eh, eh mira sin más ir más lejos, el, el la feria anterior, una chica de 19 años está empezando a consumir con emprendimiento de ropa interior. ¿Cómo no vamos a apoyar a esas jóvenes que en vez de estar en la calle... Eh, haciendo cualquier otra cosa Está en su microemprendimiento Porque sus padres con mucho esfuerzo Le compraron una máquina de coser Entonces vinimos, todas las apoyamos Les decimos, bueno, vas a, vas a salir adelante Hacemos contactos Después yo tengo clientes Que después han han venido acá a la feria Pero después me van a comprar a mi casa O sea, es muy importante Se mueven muchas cosas Bueno, eh, Delia, eh, buen día Nos estamos acercando un poquito Contanos eh, qué, qué ofreces hoy sobre todo Esto que le preguntábamos a tus compañeras, ¿qué significa la, la feria? Bueno, buen día. Mi nombre es Delia, yo soy peluquera, vendo ropa. Eh, no, lo que queríamos destacar es que la mayoría somos todas jefas de familia, que llevamos una familia delante no es que, que venimos a, a pasar el rato. Y lo que también queríamos destacar era que se abrió la feria para también para gente que quiera sumarse, porque eh, sabemos la situación que estamos pasando, ¿no? y está bueno que se sigan sumando también que que somos la mayoría mujeres con hijos y que estamos solas. Y pero también más que nada eso de que de que queremos estar en regla que de, de, de primera con Nelly, Nelly quiso hacer las cosas bien, la apoyamos, dijimos, sabemos que que siempre tienen la burocracia, es, sabemos es, que es como es. Pero bueno, igual decidimos ponernos firme y dijimos, la vamos a hacer porque no venimos a robar. Venimos a sacar el mango para llevar a la casa. Y bueno, la verdad que el barrio nos ha apoyado, la gente se ha sumado con... Nos han dicho, bueno, puedo cantar un par de temas, bárbaro. Después, un un verano hicimos choripanes, pancho, vendimos. La verdad que se puso re lindo, vino la gente del barrio con las reposeras, se llenó. Y bueno, y eso es lindo también, es un un espacio de, de de de dispersión para el barrio. Sí. Pero bueno, como decía Nelly, queremos que que se que se cambie la ordenanza para poder hacer las cosas tranquilos, porque sí, es verdad, estamos con el corazón en la boca pensando si vienen y nos levantan todos y no queremos quedar como como negras. Hacer las cosas bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, Nelly, para cerrar, eh, ¿se viene una nueva feria cuándo y sobre todo dónde? Si es que se puede decir se viene una nueva feria el 8 el 8 y bueno, estamos intentando hacerlo en el playón de la de la del estacionamiento del hospital. Eh, creeremos que bueno, que vamos a tener el apoyo, creemos que vamos a tener el apoyo y ya mandamos la nota, ya pedimos, ya estuvimos con ahí el con la secretaria del director del hospital, nos dijo que ella no tienen problema pero que eso lo tiene que decidir la municipalidad eh, ya se lo pasé a sede eh, bueno creeremos que que lo vamos a hacer ahí el ocho en el playón del hospital muchas gracias a todas gracias a ustedes por siempre estar apoyando y más a nosotras las mujeres